radio abierta de los trabajadores de Vialidad Nacional. Para visibilizar su reclamo ante los despidos en esa dependencia, Fabricio Cabral, delegado gremial, indicó que no ningún directivo se acercó a dialogar con ellos. No se acercaron, es más, yo escuché la entrevista de, la, de Josefina, eh, donde ella va a la achicar el Estado. Eh, bueno, de afuera se puede hablar, ¿no? Pero, digamos, nosotros no tenemos crítica del Gobierno Nacional si... Eh, Sí a las políticas que se están implementando por lo, por lo menos en nuestro organismo. Y bueno, tuvieron, tenemos la suerte de tener el acompañamiento de diferentes representantes de or otros organismos nacionales, sea cualquier Argentino, ANSES, Agricultura Familiar, que están todos pasando por la misma situación. Eh, sí, la verdad que desde que empezamos con las medidas de fuerza, eh, desde el día de ayer, anteayer, eh, la administración ha, ha empezado con amenazas eh, sobre quite de, de, de, de salarios, descuentos. Otros trabajadores nacionales, como los de ANSES, están apoyando la actividad de los empleados de vialidad nacional. En diálogo con nuestro cronista de exteriores, Mariano Palleros, del gremio APOPS, adelantó que van a pedir un incremento salarial del 30% y también criticó el acuerdo firmado por la Unión Personal Civil de la Nación. Nosotros estamos pidiendo, vamos a pedir, todavía nuestra paritaria específica no empezó, eh, pero vamos a pedir el 30%, creemos que lo que acaba de cerrar eh, los gremios estatales con, con el Estado Nacional es una vergüenza, 15% ya está superado, ya hoy ya fue superado por, por la inflación, es una vergüenza, ni siquiera lo podemos tomar en serio un ofrecimiento así, eh, pero bueno, eh, algunos gremios consideran eso como un gran logro, el, el paupérrimo Arreglo en el que vendió a todos sus afiliados UPCN. Allá ellos. La Municipalidad de Santa Rosa, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa, presentaron el libro Primeros Pasos, una guía para quienes se inician en el emprendedurismo. Pablo Marek, coordinadora de la licenciatura en emprendedurismo, justamente dijo que el ciclo, el ciclo crítico de los emprendedores son los tres primeros años otra de las cosas que no se encuentra en la, en la investigación tradicional y se habla de un único perfil y nosotros estamos convencidos que en el interior es totalmente distinto emprender, llevar adelante un negocio es totalmente distinto a los desafíos que tiene un, una persona que quiere eh, llevar adelante su emprendimiento es muy distinto a, a una gran ciudad y entonces ese también es un desafío que tenemos desde la licenciatura en la administración de, de trabajar en metodologías que estén adaptadas a nuestra realidad local porque de alguna manera son tecnologías también eh, ayudar a emprender y nosotros tenemos que desarrollar nuestras propias tecnologías, es decir, cómo, cómo se emprende desde el interior eh, y para sobrevivir y crecer qué se debe hacer. Y, y bueno, tenemos casos muy exitosos, por eso remarco los cuatro empresarios que colaboraron y de ellos hay que aprender y, y en conjunto tenemos que, que ayudar a los demás. Una asamblea de los trabajadores de salud le dio mandato al gremio para reclamar la apertura de la paritaria sectorial. Además, la secretaria General del CITRA, Samir Viola, se refirió a las definiciones de la directora del Hospital de Catex que se opone al aborto. Nosotros tenemos pendiente una discusión dentro del sindicato para tomar una decisión como sindicato. Yo personalmente lo que considero es que eh, la salud pública tiene que contener eh, la demanda de salud segura y de calidad para toda la población. ¿Qué significa esto? En este específico caso, la salud pública tiene la obligación de dar educación sexual. A la población, informar totalmente sobre las formas de elección para cuidarse durante, para no quedar embarazada. Ese es el primer paso, una educación sexual real, no escrita y que después no se haga. El segundo punto es la anticoncepción. Todos los métodos de anticoncepción que tiene la salud pública tiene que brindarlos a la sociedad y a las mujeres, eh, proponérselos eh, para evitar los embarazos. Una buena para las y los municipales. Se aprobó la adhesión a la ley 2954 y fue por unanimidad. Nos deja tranquilos, dijeron los trabajadores municipales a nuestro economista de exteriores. Tren en el 94, en, en el PIB, primeramente. Sí, trabajamos sí. dos años en el PIB después, bueno, después pasamos a los, a los otros planes que vinieron entre nosotros, todos esos planes, trabajar y, bueno, y después hasta que lo nombraron en 2007, sí. Eh, bueno, trabajamos y También trabajó muchos años en negro Sí, todo de, del 94 al 2007 ¿Todo en, sí. todo en negro Estudiantes de la licenciatura En comunicación social Están realizando una medida de fuerza Decidieron no entrar a la clase práctica De la cátedra Derecho de la comunicación A cargo del profesor Jorge Nemesio Uno de los estudiantes habló con radiocracia Y esto nos decía Las clases no están siendo preparadas eh, Por lo cual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 Vuelve el trueque y las ollas populares. La actividad va a ser este domingo 10 de junio a las 10.30 en el Recalde y Antártida Argentina y Oscar Falcón, un vecino del barrio Malvinas Argentinas, habló con nosotros acerca de esto. Y bueno, nos juntamos y dijimos, vamos a hacer algo, eh, bueno, vamos a hacer el trueque para que la gente que pueda tener algo para poder cambiar porque necesita comer otro alimento y está abarrotado de ese alimento, que vaya y que lo podamos cambiar este, por otro alimento o por una ropa que nos sirva y que al otro le sea necesario. Este, y bueno, es una manifestación en principio de, de, de cubrir nuestra necesidad y en segundo de manifestarnos a través de una olla popular de decirle que no nos va bien, que algo está sucediendo porque este país está cada vez peor, Damián Repeto nos trajo su columna literaria Balas que pican cerca. Esta vez le tocó el turno a Kenneth Fearing y su gran novela El Gran Reloj. Hoy vamos a meternos con una novela poco conocida, pero muy buena, que se llama El Gran Reloj. Fue publicada por un tipo que se llama Kenneth Fearing en 1949. El Fearing no tiene muchas novelas, tiene esta, El Gran Reloj, Y otra muy linda también que se llama La muchacha más triste del mundo